El, sol, fulgor, el mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender todos los viernes a partir de las doce y cuarto en Radio Mairena, bajo la dirección de Mar Sauto y la producción de Javier Maurí. El río es hablador y el monte es el b a r Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. s r Recuerda, tu cita con Querer Comprender son los viernes por la mañana en el 107.3 de la FM y ahora también en streaming. ¡Eso es América! レンジはね Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender en el 107.3 de la FM. Hoy, viernes 22 de noviembre, tenemos a una grandísima profesional de los medios, que seguro que todos ustedes conocen, Patricia Betancourt. Patricia Betancourt, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, estudió empresariales, pero muy pronto, trabajando en Canal Sur, empezó a coquetear con los medios de comunicación y consiguió hacer de su pasión su. Profesión. En estos 30 años su bagaje es muy amplio y su experiencia profesional también. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión y ha presentado programas de corte informativo, m a g a z i n e s eventos entretenimiento en Televisión Española, Castilla-La Mancha Media, Mediaset o 13TV. Ávida Lectora es madre de dos hijos y hoy, precisamente, viene a hablarnos de su primera novela. La Reina Amazona. Compartimos con nuestros lectores una breve reseña del libro. Zarauts, 1916. La joven Isabel acompaña a su abuela durante sus últimas horas de vida. Sus padres murieron siendo ella un bebé y sus abuelos fueron su única familia. Pese a la pérdida, ellos la criaron rodeada de amor y bienestar entre Madrid y San Sebastián, carreras de caballos y un prestigioso internado inglés. Nada le hace pensar a Isabel que su vida esconda ningún misterio, pero la última conversación con su abuela despierta en ella la confusión. ¿Qué secreto puede ocultar su origen? Quizá el diario de juventud de su abuela y las cartas del abuelo le ayuden a aclarar las brumas del pasado. Desde Madrid se encuentra nuestra compañera y directora del programa, Mar Souto Romero, profesora doctora de universidad, consultora de empresas, y también Mar pertenece al Consejo Editorial de Ibercampus, portal digital de enseñanza superior. Desde el estudio tenemos a nuestro compañero y productor, Javier Mauri, y yo misma desde El Control. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos, queridos oyentes. Realmente hoy es un programa que me hace muchísima ilusión, porque tenemos a una mujer a la que quiero muchísimo, que es una excelente profesional, Patricia Betancourt. Por eso, pues le, le doy la bienvenida como, como merece. Yo creo que Loli ha hecho una presentación preciosa, pero yo creo que quizás tú misma, Patricia, más allá de esta presentación, Eh, cuéntanos, cuéntales a nuestros oyentes quién eres. Bueno, ante todo, buenos días. Loli, mil gracias por esta presentación. Javier, encantada de estar aquí, en querer comprender. Y sobre todo al lado de Marco Souto, que desde que la conocí hace un par de años,、eh, mi vida ha cambiado. Para bien. Bueno, a ver,、eh, el que yo me tenga que, que definir es complicado. Tú que me conoces, te voy a lanzar la pregunta a ti. Oye, e n t r e v i s t a <risa> m o s Patrick. No, y e s muy difícil. <risa> es muy complicado venderse uno mismo, igual que es complicado vender una novela. Fíjate que estoy acostumbrada a presentar radio, televisión, reportajes, pero uno mismo es más difícil venderse. Si tuviera que decir, tengo muchos defectos, tengo alguna virtud, creo que soy una mujer luchadora, trabajadora, con sus miedos, con inseguridades, pero sobre todo con muchas ilusiones. Llevo. Más de 30 años en la profesión y cada día me levanto con esa ilusión de hacer mejor las cosas día a día. Es verdad que yo la tengo delante, si me lo permite Patricia y también nuestros, nuestros oyentes. Yo a Patricia la veo una persona primero cercanísima. Es una persona que, que, que desde el primer momento que la conoces、eh, te sientes como en casa. Es una persona que, que yo creo que, que ha trabajado muchísimo en sí misma, con una gran generosidad. Cuando tú trasciendes y cuando tú te trabajas, te das cuenta que, bueno,、eh, ni somos las madres perfectas, ni las mujeres perfectas, ni las profesionales perfectas, pero al final somos mujeres empoderadas.、Uh -huh. Y en claro, ese ¿no? sentido, yo、uh -huh. creo que, que eso lo transmite y, y muchísimo. Y o la quiero mucho. y e Se t o y nota que estamos entre amigas. v e r d d a Se nota, <risas> se nota, pero bueno, esto es bonito que también lo transmitamos, ¿no?、Eh, de cara a nuestros, a nuestros oyentes. Fíjate que yo, quizás la pregunta también, la segunda pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo nace la Patricia Betancourt,、eh, escritora? Pues、eh, a mí siempre me ha gustado escribir、eh, el diario, las reflexiones, y he asistido a muchos talleres de escritura y de literatura. Y he leído libros de estilo de redacción, y como comunicadora hago muchos guiones de radio y de televisión. Y, y en el momento que tuve una información、eh, acerca de un hecho histórico en mi mano, eso fue lo que me hizo empezar a tirar. Ver ese trasfondo histórico y empezar a darle forma a una historia、eh, con personajes,、eh, hay ficción, hay pintes de realidad. Y bueno, al final es dejar fluir de y dejar salir la imaginación, aparte de una investigación y documentación. Claro, porque es verdad que el, el concepto creativo, o ¿no? n a partir aunque sea de un hecho histórico, Es complejo,、sí. es decir, que nos comentas que has ido a c u s o s que de hecho, bueno, tu trabajo de formas estructurales, esa redacción, n o esa construcción. Sí, se va formando. Pero, ¿no? pero realmente el proceso creativo, Patricia.、Sí, e s complejo. Es complejo. <risa> Tú que te lo has leído、Agradezco、a g r a d e z c o r t u s t i r o porque sé que te lo has leído esas 348 <risa> páginas. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí siempre me ha gustado mucho también la novela romántica, el siglo XIX, la época del romanticismo. Entonces. A través de la literatura、eh, he visto muchas emociones, he visto muchas mujeres valientes y al final me he dejado llevar por esa adolescencia también, que yo creo que queda un puesto. Claro, que al final es una construcción de hechos históricos y también de todo ese bagaje que tú ya has adquirido a partir de tu lectura, de tu enriquecimiento, de esa búsqueda de información. Bueno, querido Javier, tenemos aquí a Patricia. Qué ilusión, Javier, qué ilusión tenerla aquí en querer comprender. Javier, no te quiero d a r envidia, pero no sabes qué lugar tan maravilloso. Aquí en Museo Chicote de mi、bueno, querido Raúl. Bueno, me siento actriz, me siento famosa y además es que l a m a n v i t o para nosotros, <risa> lo abren para nosotros. Patricia, como tú lo mereces, es verdad, Javier, que lo sabe que es un lugar mágico, sobre todo, bueno, todas las personas, la energía que hay en este、sí. sitio, Ava Gander,、eh, Luis Miguel Dominguín. El propio Chico, o c e Bueno, espectacular la serie de Arde Madrid también, de Paco León.、Buenísima. Es decir, es un sitio espectacular, un mágico, oyente, con、Maripal. mucha energía. Cuéntanos, Javier. Sí, pues sí, sí que tengo envidia, pero es una envidia sanísima de que estéis en ese, en ese, en ese lugar que, como ha comentado la compañera, es, es un lugar. Mágico, es, ahí tiene que haber un vórtice, un portal energético de, de muchísima, muchísima energía.、Eh, Patricia, buenos días, bienvenida. Es un, es un placer tenerte en esta temporada de, de Querer Comprender. Yo、eh, te quería preguntar:、eh, ¿qué te lleva a escribir La Reina a、eh, m a z o n a q u é te lleva a escribir este libro? Pues mira, me l l e、eh, v a una época. Y sobre todo una mujer y una información, evidentemente, la información nunca confirmada. Le llamo información como periodista, porque podríamos hablar de un rumor, pero queda más bonito una información nunca confirmada que pudo ser、eh, verídica. Perdona, y, y es un, un personaje que conoce todo el mundo, lo conoce muy bien la sociedad,、eh, sabemos mucho de ella a través de los libros,、eh, de las películas. A mí siempre me ha fascinado su vida. Y pensé que toda esa información que yo tenía, más la que yo conocía, me podía dar para una novela. Y ya te digo, empecé pues, a investigar y encontré ahí un filón, y no deja de ser una novela histórica ficcionada. Y querida Patricia, yo la he leído, lo tengo que decir a, a nuestros queridos lectores.、Eh, yo o sea, que me vos r e c o m e n d a r n o Por supuesto <risas> que te recomiendo,、eh, queridos oyentes, os recomiendo que, que, que la leáis. Es una, una novela que además es fácil de lectura y que desde el primer momento te envuelve y te traslada a esa época.、Eh, te identificas en algunos aspectos también con la maravillosa Isabel y vas creciendo también con el propio personaje a medida que lo vas leyendo. Una mujer empoderada como todas y que está en ese proceso de búsqueda como todas también. Pero si tú tuvieses que decir de qué trata, querida Patricia, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? Pues lo que les voy a decir e a v e r es una novela histórica romántica y es sobre una joven, como te decía, que se llama Isabel, que nació en Inglaterra, que se c r i ó entre Madrid, Arau e Inglaterra, nieta de lores ingleses y que intenta desentrañar a través del diario de su abuela y de unas cartas. Ese misterio familiar y los orígenes de un padre que nunca llegó a conocer. Al final es una historia con unos personajes、eh, y hay unos pilares que tú has leído: el amor, el misterio y un final inesperado. Y muchas emociones, muchísimas. Y yo creo que、mmm, las, las emociones te han llegado mucho y, sobre todo, es lo que te traslada a la cercanía con, con la historia, ¿no? Porque son además emociones que trasladas a ti mismo. Es decir, tú vas creciendo emocionalmente en un bagaje amplio de emociones diversas,、sí. porque se experimenta la alegría, se experimenta la lampeza, la soledad. Exactamente, la、sí. soledad. Entonces, es construir pues, nuestra propia personalidad al final, porque todos identificamos emociones como las que tiene la, la protagonista. E incluso nos invita a este proceso reflexivo. En ese punto de encuentro que tienes con la protagonista, ¿qué v i v e n c i a s también nos han ocurrido del desamor, de、claro. amor, de t e o c facilidades ocultas? Es verdad, es, es verdad? lo que Me gusta conversar contigo, Mar, ¿no? y que nos escuchen los compañeros. Que, pues, siempre hemos hablado mucho con mucha sinceridad, siempre, y sobre、siempre. todo el estar al lado de alguien que se ha l e d o la novela siempre es enriquecedor porque te puede entender y te puede ayudar a vender, como me estás ayudando tú, y eso es un lujo. Y, y, y volviendo a ¿no? lo que estábamos comentando, es verdad, como tú también creces, es decir. ¿Qué parte tiene de uno?、Eh, de, de, de, ¿qué, ¿Qué tiene de Isabel? No, cada uno de nosotros, ¿no? Y es verdad que te identificas en, en muchísimas cosas y, sobre todo, en ese crecimiento desde el punto de vista del bagaje emocional, ¿no? Que es al final lo que nos define como humanos,、uh -huh. nuestras emociones, que es donde vibramos, donde crecemos, donde al final también trascendemos, ¿no? Esas inhibiciones que podamos tener, esas pasiones ocultas o esos desamores.、Uh -huh. Querido Javier. Sí,、eh, yo quería preguntarte, eh, eh, querida Comida Patricia, ¿qué te atrae de la época en la cual ambientas tu novela? Pues bueno, como sabes, está ambientada, bueno, se desarrolla a partir de 1910, e r i n c i p i o s del siglo XX, pero tiene retratos y recuerdos de finales de, del XIX. Y lo que me atrae es esa época. En el momento que yo leía Salmo de las Románticas ya me atrapaba. Y pienso que el siglo XIX es una época que, tanto a través de la literatura como de las películas, han atraído a todo el mundo por ese movimiento cultural y artístico, como es el romanticismo. Pero、eh, yo partí, fíjate, Javier, más del personaje para luego recrearme en el ambiente, en la época. Claro, al final el personaje es el que me lleva a esa época. Y es verdad que por las características del propio personaje es una época en la que encaja al c i e n p o r c i e n ¿no? Por sí, todos、verdad. esos matices que tiene, ¿no? Esta época del、sí. romanticismo con tantísima, sí, tantísima fascinación. Pero ¿no? es, lo te, es lo que te decía antes, el hecho de l e e r、pues, a, a Jane Austen o a Emily Bronx. Esa época、eh, son escritores、eh, que, que han dejado la huella del amor de una manera、eh, magistral. Y entonces eso eh, eh, forma parte de mi adolescencia. supongo que en el fondo lo tenía ahí como muy escondido. Y al tener la oportunidad de florecer emociones y contar una historia, he aprovechado esa. Esa parte de mi vida, claro, y recuperar n o aquella época que también te hizo sentir, te hizo vibrar,、uh -huh. y que al final está latente en ti, y por eso la trasladas a esa novela que, que compartes generosamente con todos los que tenemos el honor de poder leer. Pero como te digo, es gracias al personaje final, porque a h tú lo sabes, sí hay una protagonista inicial, te manda una historia, pero hay un personaje final inesperado. Y luego me gustaban mucho esos escenarios que giraban a su alrededor. Eh, su vida, la pasión por la naturaleza, los caballos, las aficiones, el paso por España, por Inglaterra, esas t、eh, a r r e a s de caballos, esas cacerías, no sé, es como a l g o de romanticismo y de intrigas. Y qué necesario esto de este romanticismo, recuperarlo en los tiempos que corren, Patricia, con lo cual me parece una maravillosa i n v i t a c i ó n a que nos conectemos con la esencia de lo que somos. Y mi pregunta es: ¿cómo te has documentado y cómo te, te inspiras ¿no? en toda esta época, en los escenarios, pero sobre todo esa documentación tan rigurosa que aparece en la novela, que además nos, nos traslada de forma muy exacta ese, a esa época, a ese momento? Así lo Qué bonito, mucho, de, mucho, mucho, mucho, mucho, de verdad que sí. Pues es un trabajo de mucha lectura, de investigación,、claro. de ir incluso a las bibliotecas. He leído mucho de este personaje, de la época, de los paisajes, de esos escenarios. Que, que también he tenido la oportunidad de visitar y que, evidentemente, no conservan、eh, esa magia, o sea, sí conservan la magia a pesar de los años, pero yo me puedo perder mucho en las descripciones porque no estoy en ese pasado. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, que ya sabes que hay pasajes, estuve con la familia de mi profesor de inglés, con el que, además de poder conocer la campiña inglesa, Eh, fue el que me inició en las carreras de caballo,、ah, por ejemplo, que ¿sí? canté. ¿Sí? Y luego otras, otros paisajes de la novela, como acercarme a Zarao, tuve la oportunidad de estar un verano, y reconozco que me c a u t i v o y que te recreas en ese ambiente. ¿Por qué? Porque si lo sientes en tu piel, luego lo puedes transmitir、claro. mejor, como los sentimientos. Claro. Claro, son experiencias que hay que v i v e n c i a r Para después、sí. poder verbalizar y, y escanificarla de la forma más exacta posible. Que, que, que en el fondo es como desnudarte también emocionalmente, mucho, porque dicen、mucho. que los r o d i e n t e s viendo en el rastrillo Nuevo Futuro con el S. Herrero, estábamos hablando, y i c e en un primer retoño, en el primero, es como el más ingenuo inocente, donde lo das t o d o Y、claro. es el más difícil a la vez. El más difícil, es verdad. Bueno, pero llevas dos y y e da bueno. Pero yo te decía que el proceso creativo <risas> del tuyo es muchísimo más exhaustivo que el mío, que es, ¿sabes? Que al final yo lo que hago es recopilar un poco ideas de otros y hacer el hilo conductor. Pero tú que es un proceso creativo desde el principio construyendo sí, esta historia. Pero lo que te decía, parte de... del personaje y voy marcha a tramas con e s o s hechos históricos y voy buscando personajes, viendo、eh, fechas. O sea, es un proceso. Pero me siento muy, muy orgullosa. Bueno, tú que me conoces sabes que yo, si tengo un proyecto y no me siento lo suficientemente. Fuerte o o te d i r í a yo? O segura de defenderlo. No, sobre todo con esa calidad no, con la que tú t r a r a s No no me arriesgo. Entonces、sí. fue un trabajo, hombre, como dos, dos, años, de dos trabajo. años. Dos años, dos años, es verdad. Cuando、dos、yo te、años. conocí, por e s e decía, <risa> hay, hay un antes y un después, un porque fue en noviembre,、ser. además, porque contaste contigo por el, por el libro. Y、sí. luego, con la editorial, con Imelda y con v e r ó n i c e de la Esfera de los Libros, les llevé el proyecto, les gustó y nos embarcamos. Oye, en pero, en pero fíjate que energía se movió en noviembre. Y yo, mira, fíjate que yo. Aquí, aquí al lado, y yo te digo, Patricia, que、sí. ahí estaba también nuestro padre Ángel.、Sí. Que como es un ser tan elevado en energía y tan generoso, quizás también el padre Ángel contribuyó a que todo esto con esa energía de bondad, de r d é d o s años sin conocerle y en poder entrevistarle, pero, pero ahí seguimos, estuvimos, sí, compartiendo sí, la sensación. Javier. Yo te quería preguntar, Patricia, porque a mí me pasa. A mí me pasa, yo tengo 55 años, soy tremendamente joven. b u Sí, sí, sí. Soy, soy tremendamente joven en cuanto a estado de ánimo. Somos,、sí. jóvenes, claro sí. <risas> y, y he hecho muchísimo de menos ese romanticismo de, de primeros de siglo. Esa, esa, introspe, esa introspección interior, esa espiritualidad, esas grandes pasiones que mueven montañas, que nos hacen cruzar países enteros, ¿tú echas, tú echas en falta eso en, este, en esta sociedad? Hombre, lo he echo en falta. Pero por eso tenemos esos libros maravillosos donde uno se puede refugiar y donde puede vivir las historias de los demás, la imaginación. Estoy totalmente de acuerdo, Patricia, pero fíjate qué maravilla, Javier, porque este libro nos traslada a eso que yo creo que f í j anhelamos t e a todos: n o el,、sí. el conectarnos con nosotros mismos, conectarnos, como bien dices tú, con la naturaleza, con la esencia del otro más allá de la máscara que muchas veces en ocasiones nos ponemos. n o Y esa máscara nos la solemos poner por miedo a manifestarnos tal y como somos, por un entorno que quizás nos invita ¿no? a una, una pochada de superficialidad que no es real. Y en ese romanticismo, esa conexión con uno, esa búsqueda, ¿no?, En su crecimiento, el, el contacto con, con, con la naturaleza, con los animales, es tan importante. Fíjate que yo tengo una curiosidad, Patricia, ¿qué tiene Isabel de ti o la protagonista de ti y viceversa? Yo supongo que mucho, por lo que te decía antes, al final hay muchas cosas en común, los sentimientos, las emociones, la fortaleza, la valentía, porque el querer buscar una verdad, el querer buscar un amor, El vivir un desamor, yo creo que se forma parte de, no solamente、eh, de mí en este caso, ...que me pregunta... sino también del lector. Como t ú decías antes, q u e puedes r e i d e n t i f i c a d o con algunos de los pas pasajes, por eso. Colos. Entonces, pues, pero todos los personajes, yo creo que. Sí, es verdad, que todos, no solo Isabel. No solamente la protagonista. los abuelos, la abuela,、eh, ...y bueno... Sí, ...y e s、sí, a g r a n s、sí. o r r p e s a Todos los personajes tienen algo de mí, porque en algún momento dado. Tú、eh, te vuelcas y les das todo lo que sabes o lo que quieres transmitir a través de tus vivencias. Sí, es verdad, es verdad, y yo creo que ese recorrido vital que tú comentas, ¿no? al final, pues te ayuda. Claro, y que todos hemos tenido un recorrido vital, ¿no? Sí, todos、es. hemos tenido momentos mejores, otros bueno, momentos m e j o r a b l e s g r a n o desamores, desamores. Con lo cual, ahí en ese recorrido, como todos ellos afloran en la novela, pues la verdad es que es una maravilla reconectarnos. Con eso que somos, con aquello que fuimos y con aquello que seremos.、Uh -huh. Es、de verdad que es una, una novela maravillosa. Me encanta con la pasión con la que c o n e a s que es así、vi. porque además tú sabes que yo, si lo siento,、no、se、bueno, como tú. Sí, sí. Cuando, cuando en realidad sientes nuestra conexión, ese clic, lo transmites también. Entonces, en ese sentido, es lo que pongo sobre la mesa y compasión. Me gracias por ser tan generosa. No, de verdad. Sabes que es mutuo, corazón mío.、Eh, Javier. Sí, yo te quisiera preguntar también.、Eh, Tú tienes una trayectoria profesional que es muy amplia,、eh, variada. ¿Qué es lo que te aporta cada parcela pro,、eh, profesional? ¿Has, ¿Has hecho televisión, radio, ahora escritora? Pues, ¿qué te aporta? Pues,、eh, ¿qué te voy a decir yo a ti, que tú también eres u n gran periodista y me llevas cinco años de experiencia p u e s todo, me aporta todo, me enseña. ¿Y sabes qué sensaciones tengo a veces, tal v e s Que Todos los días aprendes algo nuevo, pero que soy una aprendiz. Tengo tanto por aprender, pero evidentemente、eh, lo bueno de, de las tres vías、eh, donde estoy trabajando es que el nexo común es la comunicación. No dejas de comunicar a través de las ondas, no dejas de comunicar a través de los reportajes y ahora a través de la palabra escrita. La palabra comunicación con mayúsculas. Si Sin embargo, que... embargo Patricia, así como curiosidad, n o desde、sí. fuera y como seguidora que soy, son medios diferentes, ¿verdad? El formato televisivo、sí. no tiene mucho que ver con. No desde el punto、no. de vista de la comunicación, sino del formalismo de la comunicación. Pero sí de la preparación, porque yo creo que tanto en la radio como en la tele la gente cree que e s i m p r e v i s t a y detrás hay un tiempo un de、Fue、preparación, de trabajo y... y luego es verdad que el formato es diferente. La magia de la radio. Puedes estar sin maquillar y es mucho más relajado, y tienes los papeles delante. En la tele tienes、eh, otras herramientas: tienes la imagen que habla por sí misma y tienes、eh, que editar unos reportajes y lo puedes hacer al gusto del cliente, del protagonista o del espectador. Sí, los lenguajes son diferentes, pero como te digo, el nexo común es la comunicación. Porque no es ese recorrido tan amplio que tú tienes también para que bueno, nuestros lectores no s e a l e no, no, no, no, no, no, no, no, e r no, no, r o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n t no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n no, no, n m n d no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, no, no, t o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o no, no, n no, no, no, no, no, no, Recomprar ¿no? 30 años. 30 años. Patricia, 30 años sí, pero、bueno. Esa Patricia hace 30, 30 años. Hay mucho también a día de hoy, ¿no? En cuanto a ilusiones. Sí, lo, es es lo que te lo decía. decía, yo por las mañanas me levanto con las mismas ganas que hace 30 años. Pues hay una evolución, porque cuando tú tienes 18 años tienes que elegir una, una carrera. Porque en casa es lo que te dicen. Si quieres hacer otra cosa, pero un poco por ese respeto de claro, que le dije antes a los padres,、claro. te dejas asesorar. Y luego, mientras estás trabajando, estás、pues eso, eh, metiendo un poquito el pie o、eh, el micrófono en algunos eventos y poco a poco te vas embaucando, te van embaucando y, y las oportunidades de la vida te van llevando. Y al final es lo que decía: h a c i e n d o tu vocación, tu profesión. Qué maravilla, Patricia. O sea, Pero lo bueno es eso que, como he vivido detrás de, de como te diría yo, de las cámaras, en producción, en redacción, cuando tú ya llegas、eh, a la mesa, tanto de radio como a la mesa del p l a t ó tú sabes el trabajo que hay detrás, porque、claro. he pasado por todo ello. Entonces,、claro. eh, entiendes mejor el trabajo de los compañeros, aportas, te ayudan, tú ayudas. O sea, es un. Un, un trabajo de equipo. Claro, porque sí que es verdad que desde fuera, o sea, cuando la persona observa muchas veces, no somos conscientes del trabajo que hay detrás. Pero、pues、ya no solo tú, cuando s prepara el、no、f r solo... e n t Javier, ya se ha leído el libro. Exactamente. Y además te a g、no, r a d e c e r porque, parece... porque sí, el invitado sabe que, tanto tú en este caso, o yo cuando preparo mis historias, que te has preocupado por documentarte mucho, mucho. y prepararte、mucho. algo sí. interesante. Y、sí. le das la importancia que requiere,、sí. que es la、sí. profesionalidad. Y. Sobre todo vol volviendo un poco, ¿no? Lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás, cuando uno se pone delante de una televisión o delante de una radio, y la profesionalidad y el profundo respeto que tenemos por las personas que nos están escuchando, que, sí, que, sí, sí, que, sí, es, que es fundamental que integrarlo. Sí, porque... s Al final, si estamos aquí, es p o r n o es por s o r e n t e Si s no, no estaríamos, ¿no? O Quienes nos siguen en un programa de televisión es porque hay unas personas hay una que nos están viendo. Y, no, y, y por esa coherencia, por dar lo mejor de uno mismo a todas las personas que, que en este caso pues, te, te siguen aquí. Totalmente. A ver, ¿no? y, y querida Patricia, en esta parte, la de, de la Patricia、Escritoria, Escritora, i ¿vas escritora, a seguir escribiendo, escribiendo? ¿Ya tienes algo en mente? Es、sí. verdad que esto acaba de salir. No, no, no. Por lo m e a 2 Mañana. 23. A ver, a r a un mes. Sí, que ha salido. e s t e Está recién, está recién, está recién, recién salido. salido a ver, estoy disfrutando del momento,、claro sí. de este retoño, de esta reina Amazona. A ver, yo nunca doy un no por respuesta, siempre y cuando me siento、eh, capaz de defender el proyecto, lo que te decía antes. Yo de momento estoy disfrutando la q u í l a ahora. Estoy disfrutando. Pues, de, De la Reina Amazona, de gente como tú que se lo lee, de amigos o de gente que tú has podido encontrar el rastrillo si lo ha leído. Entonces, disfruto de ese feedback y de esa conversación con los lectores. De momento no me he planteado nada, salvo disfrutar de la Reina Amazona. Pero, como te digo,、eh, yo. Me gusta trabajar, me gusta mi profesión, me gusta escribir y no doy un no por respuesta. Y si tengo alguna idea, de algún futuro y me la aceptan, ¿por qué no? ha hecho uno. ¿Por qué no c o n Yo creo que es el、no、inicio de una gran trayectoria, si no, ya verás cómo nos volvemos a ver y querer comprender Pero para, te digo, para charlar sobre el futuro. Te digo que al hilo de lo que comentabas tú antes、eh, de la radio y la televisión, de cómo nos preparamos por respeto a los oyentes y a los espectadores, aquí también. q u e decía y que tenía ilusión y vértigo para los lectores, para,、claro. para los lectores. ¿Por qué? Porque te desnudas emocionalmente y porque desde la humildad lo he hecho con esfuerzo, con trabajo, con disciplina. Quiero decirte, está trabajado. o c l a r Por respeto a los lectores. A, a todas las personas que, que te leen. Y cuéntame cómo es la interactuación con esos lectores. Ya has tenido además estos días que has estado presentando el libro. Pues,、eh, rodeada además de grandísimos profesionales sí, también, Patricia. Sí,、eh, sí. Gente espectacular. Sí. Muy variada. Muy, muy bueno. Que incluso te dan consejos. ¿Y uno que ha aprendido s o días d e ellos? A ver, cuéntanos. De, cuéntanos. de verdad, <risas> aparte de que son muy buenos escribiendo, Marín i e v e s、sí, Timothy Reyes, había un, un elenco buenísimo,、eh, plácido todos. Eh, lo bien que venden su historia. Lo que te decía yo antes, es, ...yo a mí me cuesta mucho vender mi novela y m i r a que vendo reportajes、uh -huh. y eventos, pero sin embargo, aunque quiera hablar de mi libro como Francisco Mural, me puede llevar. Pero ellos me enseñaron a cómo interactuar mejor con la gente, a cómo ser más agradable, porque yo observaba cómo lo hacían ellos. Yo decía, es que no son escritores, son comerciales.、Claro. De lo bien que lo hacían, pero claro, ellos tienen、eh, muchos años más de experiencia, más libros en el mercado. Y la gente que se acerca, pues bueno,、eh, hemos conversado, gente que solo ha leído, y a lo mejor me decía, uy, aquí hay una cosa que yo lo hubiera puesto de otra manera. Oye, pues yo l o acepto porque、claro. yo me puedo equivocar, yo a lo mejor tengo una manera de expresarme、eh, como canaria que soy, que el señor de Asturias、eh, o de Galicia lo ve de otra manera. n o sé, pero es bueno, o, o que en una frase de repente repites dos palabras, dos verbos, pero yo decía, lo he hecho con esta intención, claro, o de repente un chico jovencito me dice, ay, qué muy gracioso, y dice, pues tal nombre en tal época no existía. Y yo decía, pues、oh, q u i s i s e poner un nombre vasco, pero bueno. Me alegra que me los miras porque así te has dejado. Claro, claro. <risa> pero mira, Patricia, tú con lo maravillosa que eres, no necesitas acción comercial ninguna.、Sí. Siendo tú misma con lo maravillosa que eres, vamos, esto fluye de forma totalmente natural, Patricia. Bueno, no sé. Pero、yo. sí que es verdad que es e s t o s referentes que nos estás diciendo, que es gente, pues.、No, buena Y que ya tienen esa trayectoria,、sí. que ya s pues siempre bienvenidas sean esas aportaciones. Sí, claro, el、sí, proceso de observación en sí mismo. Sí, es、acuerdo. aprendizaje diario, s observar. sí, sí. sí. qué maravilla, Javier. Si、sí, yo te quisiera preguntar, Patricia, ahora que Mar no nos escucha, <risa> yo sé que tú presentaste el libro Somos el Universo、oh. de nuestra directora de querer comprender de Mar Suoto. ¿Qué supuso para ti esta presentación? Pues mira, es verdad que cuando un amigo común, Juan Luis Galeazzo, me lo propuso, le dije, vale, pero pásame el libro primero. Yo quiero saber、eh, de qué voy a hablar, a quién voy a presentar y sobre todo quiero tomar un café con la escritora. Y fue aquí muy cerquita. Aquí al lado, estábamos prácticamente en un artículo d a e s c t Tomando café. ¿eh? Y me pareció, me pareció un regalo ella, por su optimismo, por su magia, está llena de vida.、Eh, Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que tú no sepas. Y luego <risas> ese libro, ese libro、eh, que al final, aparte de esas frases que no hay que olvidar y hay que recordar, es un mapa de carreteras, es un mapa del tesoro, como, como decíamos, para la búsqueda del sentido y de la realización personal. Y a mí es que ese tipo de lectura siempre me ha gustado mucho. Entonces, era un regalo. Y además, llegó en un momento de mi vida donde había tocado fondo y empezaba a remontar. Y estaba buscando un equilibrio. Y bueno, gracias al libro, gracias a ella, era como un empujón más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es、sí, que es verdad sí, sí, que sí. yo creo, Patricia, que las casualidades no existen, es todo causal. Estábamos predestinadas a que tú fueses la persona que presentase mi libro, además con la perspectiva del tiempo、sí. y cómo te veo como mujer y la admiración que siento por ti lo que me transmites. Eras la, la persona que tenía que presentar el libro con Juan Luis Galeacho con, y c o n i t r a de Ángel. Y Juan Galeacho, q u i e n no lo conoce. Con periodista de investigación, pero ya. Número uno, número uno,、sí. y después se l indica. Y una persona, persona leal, leal. Y a m i g o de los amigos. Es que o es a lo que iba a atacar. Es importante decirlo porque、sí. se creen muchas veces que los periodistas. Eh, no somos leales, sino que aprovechamos la información de récord y yo creo que él vale más por lo que calla que por lo que habla. Totalmente de acuerdo, y aparte, una persona que, bueno, tiene información、sí. más exhaustiva, más detallada, después、pues、es que、Pero、me parece muy trabajador.、Leal. Y después,、pues、¿verdad que... es verdad. Es verdad, yo por eso me estoy tan agradecida. Pero a g r a d e c i d a Pero que no te acuerdas qué fecha fue. O si lo tienes la cabeza. El 26、claro. de noviembre. O sea, por eso estoy,、sí, claro. claro es que después, fíjate lo... <risa> lo que es el mes de noviembre. <risa> el mes de noviembre es mágico. Es verdad que、Májico. fue el 26 y el 22. Por eso te Estamos、digo. de celebración. Total. <risa> de celebración, <risa> Patricia. Y fíjate, hace dos, dos años, años de eso h e o s h e c h l universo. Sí, dos y dos años, años después l a r r ó o d a s Y en noviembre. Es impresionante las causalidades del mundo. Y ahora, una curiosidad: ese, ese momento tan emotivo para mí, en esa presentación tan maravillosa y con esas energías tan positivas. ¿Ya había nacido Isabel? Cuéntanos, cuéntanos. Pues, ¿había nacido Isabel? Sí, había nacido, por eso te digo, porque tenía nada, un capítulo y una idea. Y en ese mes de noviembre. Yo creo que días antes de conocerte a ti, sin tener la respuesta todavía de la esfera de los libros, tuve una reunión con Imelda y con Berenice de la esfera de los libros. Y después tuve la presentación de tu libro y luego tuve una llamada donde habían visto el capítulo. Porque yo fui muy humilde. Digo, mira, yo tengo este proyecto, pero me gustaría que me conocierais cómo escribo. Yo me he preparado, pero bueno, esa es la historia. ¿Qué os parece esta aventura liter literaria? Y luego me dieron la respuesta. Y empecé, empecé ya. ya por l a n t o empezamos todo、Paso、ahí. Estamos en de un cúmulo de circunstancias y de sinergias. Es que el mes de otoño al final va a ser un mes mágico por todo lo que nos pasa, por esos olores, por esos colores. Exacto. Es y me estoy dando cuenta en esta entrevista、Haz、que en tiene、sí. mucho peso en n u e s t r a v i d a Estamos en u a d a como la mía. Muchísimo, muchísimo, Patricia, muchísimo Y、sí, como、soy. ves, la portada、sí. tiene esos colores otoñales. Mucho, mucho, mucho, mucho. m Lo que he dicho yo. Una portada totalmente otoñal. Sí, totalmente. Sí. Ahora cogemos,、eh, ahora nos vamos al retiro dando un paseo y miramos las hojas. q u hay en el relío y son estos colores. Correcto. Con lo cual realmente、oh, es todo mágico, mágico. Oye, Patricia, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes el libro? ¿O dónde lo pueden encontrar buscar para este fin de semana ya? Pues, Lectura recomendada, además que acompaña, acompaña, ¿no?、Me、acompaña el, fin el tiempo, tiempo para. p o n menos por Mantita. p o r e s t a m a n i t a es nuestro libro maravilloso. Sí, sí, no, como regalo de Navidad. Como regalo de final, Navidad están ya la vuelta de la esquina, las n o v i d l a s s como todos los libros. Pues nada, no es super. En plataformas, en Amazon, de verdad que yo les animo a que lo pongan y que lo lean.、Eh, a l q u e le guste la historia, al que le guste los hechos históricos. Mira a ver si me equivoco, que tú ya te lo has leído y me corriges. Al que le guste los personajes históricos.、Eh, a l que le guste algo de c a s e real, e n una pincelada. También tiene, también tiene. <risas> Navegación, caballos, cacerías, pasión oculta. Bueno, son ingredientes más que suficientes para atraer al lector a que. Pues、la reina es de verdad, queridos oyentes, un libro maravilloso, es mágico, como es Patricia. Un libro que nos conecta con la esencia de lo que somos, con la esencia de lo que fuimos y, sobre todo, con la esencia de lo, lo que podemos que ser. ser. Y me parece mar maravilloso.、Eh, querido Javier, yo creo que ya hemos cumplido el tiempo del programa. No, espera, cuento, cuento, o una de las、minutos. frases que tenías en tu libro es uno de los temas、sí. en mi vida. Somos el universo que todo es posible en ti. Y yo creo que, tú todo, eres el todo. yo creo que esa frase, todo es posible en ti, es la que nos tiene que dar fuerzas a todos para aquellos sueños que tenemos ir a por ellos.、Sí. Lo comparto, Patricia. Me encanta además que recuperemos esta frase maravillosa de que todo es posible en nosotros, porque es verdad. Cuando salimos de la domesticación, de las limitaciones mentales, Que realmente no son realidades tangibles, es algo que nos dice nuestra mente limitante, podemos llegar a ser aquello que queremos ser.、Uh -huh. Y aquí tenemos la muestra、eh, con, esta, con esta maravillosa novela que nos presenta Hizo el sueño de la infancia. Quizás empezó a construir en la infancia aquello que nos marca, que crece con nosotros en nuestro proceso evolutivo y que hoy tiene. Un nombre maravilloso, la Reina Amazona. Yo os invito de verdad a todos a que compréis este, este libro. Muchísimas gracias, Patricia, por haber compartido con todos nosotros. Gracias, gracias a t o s vosotros por h a c e r un huequecito y poder conversar largo y tendido, no solamente de la novela, de tu libro y de la trayectoria profesional. Y, bueno, muchas gracias por hacerme este huequecito y dar visibilidad a los oyentes. Un saludo, Patricia. Un, un saludo, Javier Loli y el equipo de. q u e comprender. Gracias a todos los que nos están escuchando. h、eh, a y e s t el i b r o Os deseamos un fantástico fin de semana. Hasta la próxima semana. La reina Amazona, reina y Amazona, no lo olvidéis. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. s El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, todos los viernes a partir de las 12 y cuarto en Radio Mairena, bajo la dirección de Marsauto y la producción de Javier m a u r i El río es hablador y el monte es el b a Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías a p l i c a d a s